Joe Strammer viajó a España en el invierno de 1984. Quería tomarse unas vacaciones después de los difíciles días del disco Combat Rock, el último junto a su compañero Mick Jones. Los punks de Granada no podían creer que en el Silver, uno de los más oscuros bares de la ciudad, podían encontrarse cada noche con el líder de los Clash. Durante sus días en Andalucía, Strammer compró un auto, un Dodge gris con techo vinílico negro al que llamaba su American Spanish Car y con el que iba de un pueblo a otro de la región. Un día le pidió a su amigo español, el periodista Jesús Arias, que lo llevara al pueblo de Viznar, a 8 kilómetros de Granada. Entre los pueblos de Biznar y Alfacar, en la noche del 18 al 19 de agosto de 1936, fue fusilado por los franquistas el poeta Federico García Lorca. El sitio exacto donde fue enterrado es todavía un misterio. Por eso, ni bien llegaron a biznar Stramer pasó por una ferretería para comprar picos y palas. Se había puesto como meta encontrar la tumba del poeta. Y no solo eso, se había prometido fumar un porro en su memoria y en la de todos los caídos en la guerra civil española. Pero no iba a ser tarea fácil. El lugar es una extensión de kilómetros y kilómetros cuadrados de monte plantado con olivos y no hay ninguna señal que indique el lugar de una posible fosa común, mucho menos de tumba. Stramer y Arias cavaron cerca de un olivo que los lugareños señalan como el lugar más probable, pero no encontraron nada. Ya cansados, dejaron sus herramientas a un costado y Joe armó su porro. Lo encendió y mientras le daba la primera pitada, dijo en perfecto castellano, Federico, va por usted, maestro". Ni la tumba ni los restos del poeta fueron encontrados jamás. Aquel descampado de Biznar se llama hoy Parque Lorca. En mayo de 2013, en el barrio granadino del Realejo, se inauguró la plaza Joe Stramer. Historias y leyendas del rock. De acá, de allá y de todas partes. En Nacional Rock. Escucha más en nacionalrock.com